La inteligencia inquisitiva de no la humanidad calidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia con, con Contar contar su historia A quien quiera oír Para más allá Más allá, allá.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 Pero será la tarde quizás en Paraná y en Jujuy, llegará el crepúsculo y con él Big Bang, por supuesto, en Esquel y en Formosa, la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén, señor Hernán Llunes, ¿eh? Feliz, feliz de la vuelta al aire, ¿no? ¿Sí? Contento ya repuesto de todos sus males, ¿eh? Hay un planeta con tres soles, aparentemente, cosa para su deleite, ¿sí? A usted que le gusta tanto tomar sol, seguramente allí se podría broncear a su gusto. A través de todos esos puntos que he mencionado, y por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia Cero, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, allí a la última frontera o más allá o más acá, donde tal vez alguna otra comunidad como la nuestra pueda recibirlo, decodificarlo y tal vez animarse a contestar probando de esa forma que no estamos tan solos en el universo. De los objetos que surcan el espacio sometidos al juego de la gravedad, los más atemorizantes son los cometas de periodo largo, aquellos cuyas órbitas alrededor del Sol duran más de 200 años. Representan una cuarta parte del riesgo total de impactos que tiene la Tierra. y Son cometas que caen hacia la parte interna del Sistema Solar desde distancias tremendas a velocidades superiores a 160.000 kilómetros por hora. Quien vea venir alguno quizá pueda decir... Solo quiero respirar. se escucha y en internet también se nos escucha a través de Delta 80 y el retorno del gigante radio show de mi amigo Gustavo Lazzini allí estamos precisamente compartiendo ese espacio con un excelente programa como es el retorno del gigante ya tiene, no sé, mil años no se puede decir Sí, esa, bueno, Bitcoin le, le, le va de atrás, digamos. Un cometa de periodo largo alcanza una increíble energía de impacto para su tamaño en comparación con un asteroide cualquiera. Están tan lejos y se ven tan tenuemente durante la mayor parte de su trayectoria como para poder monitorearlos de manera confiable. Seguramente verlos de repente habrá de producir más que que fiebre... cuando miras al infinito hasta donde puedes pensar sin cansar donde no llegan los ojos donde, donde no, llegan no llegan los ojos, ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz, voz hacia nuevos universos Viaja el mensaje de Philip Mirando al infinito se nos puede encontrar en www.rockprogresivoradio.com.ar El espacio creado por Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí nos reunimos con Siete Octavos, Los Gigantes Gentiles, El Retorno del Gigante, Progresiva 70 y tantos otros programas de rock progresivo y sinfónico como para despejar un poco ¿no? la cabeza, señor Hernán Llúñez. Y allí también estamos representando, a, por supuesto, Frecuencia Cero, junto a radios como Mexicali Proc, Aural Moon y Delicious Agony. Para cuando tengamos la certeza de que un cometa del periodo largo viene hacia nosotros, quizás solo nos queden unos años o tal vez meses para financiar, diseñar y lanzar algún tipo de nave o proyectil que sea capaz de interceptarlo. La otra dificultad, no mejor, será reaccionar y decidir en conjunto qué hacer acertadamente en lugar de quedarnos estáticos como árboles desnudos. ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro reconocimiento por acompañarnos tantos años escuchándonos o disfrutando de la música, a todos aquellos que nos escuchan a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. En 1996 descubrimos al cometa Hyakutake, solo cuatro meses antes de su aproximación más cercana al Sol, Porque su órbita estaba inclinada fuera del plano de nuestro sistema solar, justo donde nadie estaba buscando. Pasó a 16 millones de kilómetros de la Tierra. Es decir, quizá por poco en términos astronómicos para impactarnos, suficiente como para decir quién sabe dónde el tiempo va. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. El mensaje de Big Bang, big, big, big bang. viaja portado en señales de radio. radio, en procura de alguna otra civilización. Big Big, big Bang, ¿En, en algún lugar del universo? Universo. se escucha el Big, big Bang. bang. Big bang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 100.9 FM La Milagrosa, aquí también en Mataderos Y 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba Sin olvidar a 103.5 FM Salto Encantado en Misiones Y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén Crecer continuamente versus impacto que destruye ecosistemas y mata especies Esa es la controversia Desde el punto de vista de la historia del sistema solar, los impactos nos convirtieron en lo que somos ahora. Así que no podemos alegrarnos por vivir en un planeta químicamente rico y estar molestos por el riesgo que corremos en el caso de una catástrofe a nivel planetario o incluso menos. Espacio, tiempo, materia El universo nació hace 15 mil millones de años Y se expandió más rápido de lo de que, que pudiéramos años. imaginar En algún lugar del universo se escucha en Big Big Bang Más rápido de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje a través del Sistema Integrado de Radios dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de sus emisoras 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Si el asteroide o cometa que nos impacte es lo suficientemente grande para sobrevivir a sus propias ondas expansivas, el resto de su energía será depositada en la Tierra. El impacto creará un cráter de hasta varias veces el diámetro del objeto original y derretirá el suelo debajo. Se supone que esto sin duda alejará el frío. se al infinito hasta donde puedes pensar sin cansarte de pensar, do, do, do, donde no llegan los ojos donde no llegan los ojos, ojos se puede oír nuestra voz se puede oír nuestra voz, voz, voz hacia nuevos universos viaja el mensaje de bilik banga Bang. Bang. Bang. Bang. si hay muchos impactos de cometas o asteroides Uno después de otro, entre las colisiones, la superficie de la Tierra no tendrá tiempo para enfriarse. Sin duda, se verán huellas aquí y ahora. ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big, Big Bang. Si tomamos por ejemplo el registro de cráteres en la Luna, podemos inferir que la Tierra experimentó una era de bombardeos cósmicos intensos entre 4.6 y 4.000 millones de años atrás. En ese momento la vida estaba inhibida. Se puede decir que le tomó 800 millones de años para emerger considerando que la Tierra estuvo a temperaturas imposiblemente calientes a raíz de recibir continuos impactos de objetos cósmicos. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio.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 A José Luis Castaño, Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno al Gigante, aquí Quique Cualeano de Gigantes Gentiles, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa, cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar así estaba la imagen de Marcela Scorca en Facebook, eh, publicitando nuevos shows de Icarus, ¿sí? ...al Departamento de Edición de Frecuencia Cero... ...en la figura de dos célebres personajes... ...Leo Montenegro y Edgardo Ausielo... ...pero quien hace la tarea... ...parece que se descubrió... ...es Hernán Llunes... ...en la conducción... ...Jorge Ingenieros... ...operación técnica y puesta en el aire... ...el primer trabajador... ...Hernán Llunes... ...dirección general... ...Hernanda Isich... ...colaboran aquí en el piso... ...Luca Derwich y Javier... ...que nos cobra las travesuras de Lucas. Sí, así es. Pueden visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar o escribirnos a nuestro mail bigban@frecuencias0.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, Tunin, RadiosNet de Argentina y de Brasil, Melhores Radios, también de Brasil, radios.com. Y tenemos nuestra app en Google Play. Más no podemos hacer. Será hasta la semana que viene. Chao.